ne de cabañera y faigamos mayata de estrella a estrella. Bienvenida a toda la comunidad transuana y esta mayata. En este programa especial sentiremos muchas voces que traen eno suyo moral vivencias y experiencias sobre ganadería extensiva. Las grabaciones das que ímos a disfrutar nos las ha prestada Enrique Satuea, aquí queremos dar las gracias, por sin a suya doña no es estado posible este programa. A parola transuancia proviene do latín trans que significa de la otra parte, y humus, tierra, y fa referencia ao desplazamiento anual do rabaños dende as zonas altas destinadas a pastos de verano a las zonas baixas en as cuales o bestiar pasa li invierno. En Aragón tenemos otras formas más comunes para referirnos a esta actividad como Fera cabaña o ir de cabañera. Ana Zueras de Sanchoán de Plan nos cuenta cómo se vivía antes más todo ciclo de vaisar hasta Tierra Baixa, tornalle y Puyar Puerto. Eh, de invierno, pues en el otoño marchaba el ganado, marchaban hasta la Tierra Baja, lleva chulos, criados y jefes de la compañía al ganado que lleva mucho ganado y tenían cabané el burro. da marchaba marchava la el ganau pues os marchaban con el burro, el cabanec que le llamaben y bueno, y todo el invierno almojova padres que teneban dos o tres hijos y era pasto la tierra baja le llevaven la tierra baja, es pueblos hijos de los bajos. Y bueno, pasaban allí el invierno, no pujaban ni canto el invierno no, pero bueno, comunicase con vela carta. Yo teneva a mamá un tío que era de va de casa Andreu de San Juan tachía y tenía cinco o seis hijos y le a escribir las cartas a un chule que tenía tal ganado... de aquí y le feba, cuando él contaba tío Campolé le a escribir las cartas y dice que le fábas meter de todo, de todo de todas las cosas del mundo él no sabía escribir pero tenía su inteligencia de, de cómo era bueno pues pasaban el invierno en la Tierra baja pero a lo mejor de algunas casas ni daba dos Y de otras un y mucha gente. Y cuando puyaban de primavera, pues apoyaban, nos puyaban peladillas. ¡Oh, qué locos es críos cuando nos puyaban las peladillas! y ¡Qué ilusión! Cuando puyaba el ganado y tocaban aquellos trucos, y después se van a perder aquellos trucos, es ganados. Entonces se va a perder después de la guerra y era cambiado aquello completamente. y puyaban peladillas y qué ilusión de cuando iban puy al ganado de la tierra bajas pastos y ah pues nada puyaban y ah marchaban tas picos aquí tas las montañas a la vez lleva casas con mucho ganado mil cabezas que ahora no más ni hay quedóse en San Juan que tienen mucho ganado las atrás en tienen 100 o 150 cincuenta y y tenían y esas casas en tenían muchos y a lo mejor tenían repatán chulé eh tres, tres taixes ganaus, y uns di con escordès, outros con, ay, aquel oi era, pero si era toda una armonía y una alegría y un conventos contentos y felices. Y bueno, pues ya de verano todos en las montañas y cuando llevaban la comida con el burro, ¿eh? Cuando se rompeva una pata la güella, la baixaban, la baixaban con el burro. o al mojo el chuleba y le cargaba el jefe el dueño el burro con la huella la pata rompida que la mataban y ya se comébá ya coméban la mainada de críos y esquelos y comeban y en el monte en los altos en el alto en el en el yerri alto lejos más alto es barbaricia siento se dormía en gargallo y la piel de craba y cravón y escombertos y después si te quedabas en las cabanas aquello ya en Pallá, ¿eh? Y se quedaban todo el verano el pastor en las montañas. Pilar Mendíara danzó, remera remeraos tiempos en los que los pastos marchaban con oganau de cabañera. Hombre, ya marchar echar oganeiros de creta abajo, ya habían arrendado bueno, el tiempo de verano, sin escuidarse porque si no no entraban todos los cachos de terreno bajo en la ribera. y bajaban pobres de ellos digo londango cargados con unos burros unas mantas a ropa de ellos que van a tener para todo invierno pilas de camisas de peducos, de todo que les han apañado las mujeres en el tiempo ya que quiere preciso. llegante allí pues era misa pobre idea a veces y otras veces se buscaba una casa para tener un poco de apaño Pa, pues a lo mejor para dormir o a lo mejor pues para dejarse en los cosas que compraban hasta que iban a paridera y allí estaban pues, hasta mayo que venía algún tiempo para todo eso pues ya apareció en la FEBAN en febrero eso ser, y cuando ya se desocupaban y tenían cada oveja con su cordero intentaban los amos de dos o tres días a darse vuelta por la familia porque después ya no tornarían hasta este puyado caldero como se dijo en el mes de mayo los pobres rapatans estaban desde que bajaban se que puyaban, sin puyar a otro lugar Algunas veces hasta se enfermaban los pobres porque no tenían costumbre y se indoloraban, tenían que apoyarlos a mitad de invierno hasta que se curaban y otra bajaban. Al siguiente año se van a ya no les pasaba. Hizo así la vida de Anso durante muchos años. Ahora ya hay yems llevaderas y bajan apoyan bajan en otras condiciones y mucho mejor que va a comparar. Ya está. Ende Barbenuta, Fernando Tal comparte con nosotros los tiempos en los que bailaba con ove cierta tierra plana. Eh Pa cuando se iba a ser de tierra allá, pues unos días antes se limpiaban las esquillas. Y los collas, collas los limpiaban con sidón para que brillasen vinos clavos. Que, que entonces se, se envasaba muchas, porque iba mucho ganado. Y se feba un, un buen facho de, de, de balas de avellanera, que eso se fatulaba con la ropa. Porque si no, pero la, iba a catar las bien pretas con un saco por cada lado, porque si no se robía ellos las quitaban. y y después pues claro o día de espera de marchar yo que viajaba con grandes grandes carreteras iban a recoger los chitorías esclavas hasta y hasta crampo hasta aquellas peñas las tenían con todas encerradas para que no se escaparan y al otro día pues tenían las ovejas para allí para aquellos prados y allá a mediodía pues cómo van todos los pastores en casa con los amos y todo eso y allá las tres las cuatro le ponían se les ponían esquías los chotos los carnes los ya las llevaban unos días antes y después pues ya se cogían de hecho abajo a dormir ta tabiesca ruta square y en escuela allí tenemos carruajes pero con noche hace más frío pues a lo mejor allá a las cuatro de la mañana decían, venga marchamos a lo mejor estamos en más cabañas Cogebas, cargabas un burro y arrabas aquellas veces no se movían en todo camino pues después nosotros parábamos un agua y almorzábamos un escusagua y estábamos allí hasta más todo el día a las 4 de la tarde al todo el día a las cuatro bueno les quitamos esquinas, los chotos porque no la no podían comer los carneros no Y... Y de allí bajábamos para Foz. En afoz allí, aquella posada allí era muy mala. Ya decían, y es más puerca que, que, que, que, que placida de Foz. <ríe> allí, veía tortilla y, y alguna cosa más. Ya no podíamos comer más. Y de allí bajábamos, baseábamos hasta Morinos Allí, estábamos toda tarde. allí Y, y, y dormábamos allí en Manjarres. ¿Sabes dónde está? Y, y de allí... De allí sí, bajábamos por, por, por aquí, por un lado de aquí de Cabañera, bajábamos ya para Garañén. De Garañén para la Naja. El otro día. De la Naja para arriba para Sierra de Miramón. Aquella noche tenemos que dormir allí Y de allí para Monté. Estaba sobre ocho días. llegaba hasta de pero pues mira Al otro día te podías ir a buscar comida y feteleña y, y, y, y agua. Tenemos una tenaja así de grande, grande allí en la paridera. Yo me cogía el burro. y las alquederas se la llenaba de un balsete porque después los balcetes esos si si beben las ovejas dice que sabe a uñeta y a brevar les dabanos agua de un depósito de cemento todo invierno a pozar y en abravo no es pues trescientos cincuenta hec corderos a pozar de invierno y o burro pues lo, lo Llevábanos poca ropa, una muda te bajaba y a una cambiate algo, y... porque si no se iba a jugar 4 o 5, pues te mucho, mucho eso. Y, y aquel burro que llevabanos nosotros nació en la cabañera parece que nació. Aquel, o que salen fuera las ovejas un poco lejos que ahí lo sentías patear. Y después llevábanos encima de la ropa, llevábamos una lona, para que no nos mojara o que llevábamos en la carga, y en la lona había como unos apartamentos pequeños. se llamaba Cravitero y allí ponían esos corderos los ponían adentro y los atabas con una cordeta con una pata por afuera para que nos ahogaran y los llevabanos mientras se encogía y allá abajo pues estabas allí desde desde desde ahora hasta el fin de mayo te alumbrabas con un candil de aceite uh, como podías, porque claro, no tenías con los burros, que está comido, siete kilómetros, teníamos hasta Pino, y después a, a fin de mayo pues ya subíamos, ¿no? pero 15 días antes de subir, aquellas subidas ya no paraban, ya siempre marchaban derecho tanto que tenían que marchar, y ya pues para subir, para subir a lo mejor se acuerzaba algún día, pero poco, por un regular se llevaban las marchas, eso... Fernando tan lo remera también lo mal que lo pasaban los montañeses en las marginals. era, un malo, un malo era volver a eh, en la tierra baja porque porque estaba muchísimos días y al mejor llegabas de aquí pues usaban los de aquí con un ganato a, a hora mitad de diciembre, de, de, de, de, de, de, de noviembre y ya vas para allá el 24 25 por ocho días nos nos usaba costar de bajar y acabas para allí pues pues a lo mejor a los pocos días atiraban a parir paridas joyillas y todo eso pero a lo mejor a los pocos igual te se pone maniela y vas a tener allí un mes y mes y medio y era muy mala cuando cuando al mesor no no más que no sabes para dónde estabas pues si tenías as ovejas paridas as ovejas te llevan a paridera y os dos zagalés que bajaban primer año les decíbanos tú si te se pone boira sigas joyillas que ya te llevarán tan paridera y así pero O se ponía una escarcha y esa, eso se llamaba boira a porque duraba muchos días hacía un frío eso sí que era frío y a sobellas pues, pues también lo sentíbamos mucho aquella aquel frío. También Joaquín Castel de Chía nos cuenta lo mal que se pasaba con agua boira preta. y se pasaba muy mal, no sabías ni ni ni no sabías sí sí. si te pasan més tallar del terreno o te pasen menys o o si se van a ficar a l'alfals o no se hi van a ficar a l'alfals perquè tot això dona aquest avió, Rables, Monte Rables, Balonga Monte Porquet Y, y casas nuevas en terrenos tremendos así pues si te descuidabas se ¿eh? te ficaban a un sembrado a un trigo o a un a un y eso era peligroso porque igual estabas una mortalera ¿eh? de las huellas estabas tenías que tener la cabeza encima de los hombros ven eh? tenías que estar en el ojo despierto eh si no la fastidiabas quién nos cuenta más cómo era la vida en tierra baixa pues Yo recuerdo, yo yo me acuerdo que estaban a la, tenían la cabana al canto a la paridera, las huellas a la paridera. Y lo que sí me acuerdo, que Tabeure Aigua tenían una basa gran y la andaban a buscar allí en un. jarro de madera, de terra, hm dices boticos de de de terra. La llenaban y el posaban a la cabana y allí se manteniva y daquela agua bebeban. Y lo que sí me acuerdo que lleva vegadas que pasaban cerca de unas secllas diges grans fundas de riego, si hemos caido algún cordero o algo, se ufegaba. Y ese cordero en vez de tíralo, no, y eran buenos, y eran gordos. el replegaban y el mayoral pillaba, les pellejaba el feba a trozos y la aprovechaban y feba caldereta de cordero que ya era buenísima, jolio a la verdad ya era una fiesta, cuando el día que nos tocaba yo, tenían dos o tres días buenos pero los demás días, mira tosino, las como les dicen a eso de los arreses, los, los desperdicios el, los espojos nos portaba el carnicero el amo que tenía carnicería y en eso pues nos comida y a la cabana pues mira de Maitino bajos, Bajos y de Maitino a de arriba a triar cordés, a darles minchar y, y preparar la brena y, y el que si faltaba algo que no llevaba pan o algo a pillar una yegueta que tenían de esas pequeñas, una navarreta de esas y ya na a plus o a na a buscar suministro pero que lleva a na na lleva casi dos horas eh Mani menos y por desgracia a Transuancia y en regresión y ahora casi no y quedan rabaños que vayan de cabañera nos lo cuenta Ángel Luis Saludas Despierva Despierva ya bueno cada llevaba la casa que sí la isla de la tía Joan Rosa que ahora baixaban era hasta la Pero vamos, ya, pues, pocas. Ven eh, la casa, en cara me acuerdo de ver, ver la ramata buena de huellas. Pero poco, ya, llueve muy chigorrón ya, eh. Aquí en casa ya se van vendidas las huellas, ya nos quedamos con unas poquetas, ya, y ya eran aquí todo el año. O sea que yo ahora no le he vivido aquí en casa decir, coño, en cara llevarnos las huellas, estaba yo, no, yo ya no, ya después metimos mes vacas y. y. y a los años. después de pues aquí del Valle sí de Xavier en Parzán en y llevaba un aunque bailaba pero yo yo ya no lo he visto ya le he visto en Medellín ya y eh, fue ese años ya que se iba plegando o sea que no vivió bien en Carato y se procesó bien no yo no, ya no lo he vivido aquí en casa. quería saunilla dio grano a Que n'havis s'ho va Jo prou vinyocent Que hi cal la mà De l'auper d'oliet Que ma desveiat L'auper A tus petits drins Mous bruts que pujat Vo capal mu plancher tut che mi arrivavo casi ver la porto da surti luca l'uret cade but entra lu Oh tocchi per te era şi su via alla luce in sì che a tu lo ship a tu lo scribs per te e l'amor a cor La musa se reposa A l'ombra de dusa dulce De las causas Que existe un momento Que existe el temps content Deves Lo San Miguel, Noel, Lulío, Marío, que el objetivo de la transuancia ya es conseguir eterna primavera, a que bestiar pueda alimentarse de forma natural a pur de pastos mientras todo el año. El impacto que este tipo de ganadería genera en las zonas por las cuales pasa y es muy positivo también, ya que cada oveja transuán aporta cada día alrededor de 5.000 simiens y abona o terreno con más de 3 kilos de fiemo. Cada vaca de cabañera fa tres lao de 50.000 simiens y unos 30 kilos de fiemo, mientras unos 20 kilómetros, diarios de recorrido. Así nas que cada rabaño de mil ovejas o de cien vacas de cabañera dispersa entre los suyos desplazamientos de aproximadamente un mes caminando por cañadas, más de 150 millones de simiens y bellas cien toneladas de abono a lo largo de más de 500 kilómetros de vals, ríos, laderas, montañas y mesetas, guarenciando a biodiversidad dos distintos ecosistemas por los cuales transita. En tornar de tierra a baixa, o ganado goza de quedarse un tempo nos campos que había redoltos lugas, pa de verano puñar tos pastos de montaña. Hemos sentiu fa un rate como se viviba ese proceso de baixar ta tierra plana. Agora ímos a sentir o proceso contrario, de puñar tos pastos de alta montaña. Imos a principiar con Fernando Tal, que nos va a recontar os tiempos en os que él puñaba con o ganado ta tau puerto de Herata. Pois yo estuve un año de pastora lín de Herata. Me acuerdo que Tenía 20 años, me pagaban 19 pesetas y le hacía comida, y era jornal. <risa> y, y claro, pues estaba allí, dormía allí, me traían a comida, todos los días, pues eh, a comida se llevaba por, por las ovejas que tenía cada uno, y todos días cada uno. Se hacían en tres veces, ¿sabes? Porque casi venía mejor para... Yo venía cualquier mujer, cualquier o cualquier hombre o cualquiera, me acuerdo que te traían hasta... para comer, para almorzar de caliente y después merienda, pues allí después te preparaban unas luceras sabes aquellas luceseras, para hacer fuego y te hacían bollo y tenía candil ni nada y y después pues me llevé un camastro que había de sor de patas para dormir con un chergón y allí dormía y estuve desde el día veintidós de de julio, julio hasta hasta dos santos Y, pero allí estaba estos los días con gente, porque uno iba a mirar las vacas, otros iba a dar sal, ven iba a mirar esas ovejas. Lo único que de mañana pues, iba a que curen alguna, que tenía mal, uno, para que no les cagara la mosca y por allí. Pero, wow, y pues, pues, cuando me parecía, pues me bajaba muy de meta a casa. Y si, ha, si hacían unos mozos alguna mariendo por allí, cogí me bajaba. <ríe> y el otro día me subía. <ríe> sí. Ahora Felipe Miguel, de hecho, nos charra dos pastos de aguas tuertas. Pues los pastos de agua tuerta y eran ansotanos, ansotanos y de pago. Yo en aquellos años que, que esté en Oza que vamos la tienda los suministraba allí y yo me acuerdo una vez de ver hasta de vier hasta catorce burros ligados en, en los pinos de alrededor de la caseta esperando que los que los suministrase. Bueno después va de comer y, y algunos los bajaba a ta, a tanso o a tapago a, a muitos y bueno, los se pasaban en grande a los que iban en ta, Talibón de Estanes o más lejos pues se les suministraba pan para quince días, para dos semanas y a los demás pues semana por semana todos los lunes acudían y apoyaba lo pan preparado y, y, y los resto de, de comestibles lo mismo y bueno, después lo iba de comer Se cantaba alguna, alguna jota que otra <ríe> y ya marchaban cada uno a los suyo sitio. A ganadería extensiva ha moldeados los ecosistemas en la península ibérica y, como os ha dicho antes, y esencial para guarenciar a biodiversidad. Y, además, es imprescindible para atenuar los efectos del cambio climático. No hay neves en Astucas, os polos se regalan Ya hay un verano en Chinero, y un fallar en altamar A solas puyan más alto, y encara no empece bien nevar Hace que la cefa eterna, ya ahora siempre ya tronada Siempre negando lo obvio, y todo es culpa de la suerte Así que era sefa eterna y ahora siempre hay otro nada que era sefa eterna y ahora siempre hay otro Y Ártico y los glaciares. En 1997 se descubrió en un el Pacífico una isla de plástico. Como 6 millones de toneladas de huella que ficamos en hogar cada ñada, he calculado que en unas señada su continentes suelas, y será tan grande como Europa. nubes, es Pro que no tiempo que los pastos pasaban con los animales al aire libre e van de yata en bel puesto. Y esta expresión, ferma yata, feita servir a hormino en Aragones para referirnos a dormir fuera de casa, surte, precisamente, de ir de cabañera. Pareis que la nuestra luenga tiene más relación con fer cabaña do que no nos pensamos. Asmol no y Sonomón no siempre llenan tranquilas. Nos lo cuenta Joaquín Castel de Chía. Yo era jodido. Yo <risa> <risa> <risa> Al ya <risa> era más malo porque tenías que... ya es que empezaba como a plover ese aire y empezaba a clincla la gota a en el paraguas, a en la cama y a estendre el paraguas y luego si estabas en las vacas que a la vez estabas en la montaña y estabas en toda la guarda que eran de toda la lluvia pues las sentías que se bramegaban y que marchaban, y, y entonces, ¿qué feabas?, salre a la puerta de la cabana y gritalas, ¡eh, y las, las vacas se concentraban en la voz del vaquero, se, se se paraban se, se quedaban más quietas, pero si, si de gules no iban a ni nada, pues marchaban a ciegas, Y, y, y se mataban, igual se picaban per mal terreno y, y patazumba a, a, a matarse, que algunas veces se va a dar el caso pero yo siempre que iba a estar iba a que a la puerta de la cabana y gritalas y gritalas y tronadas se grita y las cansanas se las sujetan hasta que la tronada se aflojaba cuando la tronada se aflojaba ya sentías que las vacas ya Ya nos ya no gritaban, ya se, ya se aquietaban. Digo, ya está, ya está, ya se ha pasado lo malo. Sobre las construcciones pastoriles, concretamente las mallatas y los cubilas, nos va a charlar ahora Bautista Puello de Panticosa. Bueno, pues aquí se llamaba la mallata donde estaba el ganado, o el cubilar. o cubilar era más bien donde se ponían las que parían, que era la mejor tierra que, que beba en la montaña. Y se componía de una caseta de piedra, fecha a mano, y luego arriba no tejado, para que no se pasara, lo plenaban de decirles de las ovejas. Y todos los años veía que, que un, pasarle una mano, porque como el invierno ya era tan duro, pues se espotregaban por todas partes. Y no, era, y no eran grandes, y eran pocas, pequeñas. Y claro, aquí estaban a, a 2.000 y a 2.500 metros, y allí feba frío todo el año. Si mal no ven, venía, nevaba. Y tenían que tener cuidado de, de antes de puñar, repararla. Le pasaban mal también los pastos. Subían talla arriba con un cachotocino y ocho o 10 toñas, y tenían que pasar ocho o 10 días hasta que, hasta que les volveban a puñar el recabo. Que, en fin María Coarasa, de hecho, comenta una foto de Ricardo Compaire de un cubilar y nos charla de cómo eran estos cubilás, de cómo se viviva y, y de los son que hicieron los pastos. ...que las empleaban para dormir, las hicieron de... ¿Cómo se llamaban ¿Cubilás? Sí, los cubiles. Mayormente las ovejas las llevaban por lo mundo y ellos... En tierra plana se metían a. ¿Veis? Uno y colgando los requesones, otro y allí serían dentro allí para dormir y todo. Que se pasaban días enteros por allí por lo Y buena fumera dentro. Bueno, pues no sé, ya habría en chaminera también por allí, a algún sitio para salir. Lo fumó. O como eran acostumbrados. Igual no se enteraban. no lo sé pero de isos e moitos antes e antes aquí requesón e bien bueno que era a mí me gustaba moito e a dijo pero mayormente los feban en lo monclaro porque allí le van todo más apropiado me ha dicho árbol lo anil cortando y así en las ramas como si fuesen claus cuelgan los los sacos y el local allí dándoli. En Despierva Ángel Luis Aludas nos charradas casetas que los pastores fean sirven. pues luego aquí las montañas pues tenebas las tibas había una caseta allí en dimpuesen Petramulantenavas, un otra que allí yo la vista sin pencaita en Ruego Nevad Nevad antes unas se ve y dimpuesen hicieron una nueva abajo, en Novaxan. Pero vamos, no eran no eran, mallata, eran part, eh, de, de, como un parte de todo, una mallata, una caseta, o aquí más bien ahora decían Zagueras caseta ya, o capanna. Eh, y bueno, aquí en Apacina página eran las plucas, pues, y el mi abuelo en vaya allá en Tormosa, que el, el, el, el era aquí, me desenfebaba casetas y apañaba para allí. Y, no, y en otro magal también en era un caseto en chicorrón. Pero, pero vamos, era para pa refugiarse allí una temporadita Me pastos. A Transuancia surte en domesticar a los remugans, dictar las rutas que istes feban en libertad en busca de pastos. Entre a romanización, unha das rutas de cabañera en o oeste peninsular pasa a estar marcada por unha calzada e se convierte en a vía da plata. En cara que lle entre a edad Media, época en a cual a cría de bestiar lle a actividade económica predominan, cuán se consolida a súa organización, a través de institucións como as mestas ou os ligallos. A Mesta de Albarracín, de conjunta con la Casa de Ganaderos de Zaragoza, también clamada Cofradía de San Simón y San Judas, creyada suposadamente en el siglo cinqueno, cara que no se tiene documentación de ella dica 1229, estieron las instituciones más importantes del Reino de Aragón, mientras que en Castilla fue el honrado concejo de la Mesta, creyado años más tarde, en 1273, por Alfonso de Ceno lo sabio. Por ellas, os ganadés disposaban de una institución corporativa vinculada a los poderes locales, encargada de regular las relaciones profesionales entre os suyos miembros, proteger los privilegios de pasto y guarenciar las infraestructuras pecuarias, dando opuesto a una rica y extensa normativa, tanto escrita como consuetudinaria. A Transuancia y considerada patrimonio cultural inmaterial de dragón, de conjunta con AJ a, a Contradanza de Cetina y as las Navatas. Maní menos esta actividad lleve un arte en peligro de extinción, por lo que todos los paisajes que se nutren de ella corren también peligro de desaparecer. Actualmente en España no quedan que bellas 30 familias transuans, a mitad de ellas proceden de la provincia de Teruel. Esperamos que te haya feito hoy este programa que ha estado posible gracias a las grabaciones que nos ha prestado Enrique Satue y te os convidamos a que falleca una gambada por o blog mayata.com un cubilar a entrobar información sobre ganadería extensiva, agroecologías sobre alimentarias alimentaria, desembolica rural y asinas asinas. Un espacio para compartirla y para que pueda ir de cabañera a tatras mayatas y asinas chinachana, provocar en la conciencia de todas y todos la necesidad de cambiar el sistema productivo actual y de proteger a ganadería extensiva. Siempre que se muere un roble allá en el bosque pierde un viejo dios mi pequeña nación Siempre que nos nace un niño el futuro se hace bosque y entre robles corretea un nuevo dios Hay un reino entero bajo una carrasca aunque algunos no lo sepan encontrar Tampoco sabrán ver duendes, ni moras en los hibones, cuando el cielo arda de estrellas por San Juan. ¡Qué que en tus noches ya no hay brujas ni en tus selvas reina un blanco jabalí que en tus torres no hay princesas que arrolando con su espada ningún monte más le dejarán ti ¿O será que el fuego se nos ha pagado? que no es tiempo ya ni hay cuentos que contar que los viejos van callando como libro que se cierra por la gaita rinconada en el desván. ¿Qué verás si no nos ven cuando te miran? Si miran, no sé mirar por un cristal. Se les llenan los ojos de Pirineo, para mí, gente y mi dios lugar. Si supiera que hay huellas en la nieve, Dejar. Si siguiendo las llegaran a esta puerta, si tu tal vez pudieran entrar Sobraré casa encantada, el hijillo del hogar, una ventana en la noche a lo no lejos brillará Tu tierra entre montañas no te dejes apagar Si los hombres permanecen, los dioses ya volverán.